Fermín, muy buenos, ¿qué tal? Muy bien, encantado y, en fin, eh, preocupado por la alfombra, eh, porque el riesgo de las alfombras es que va una y tropieza. <risa> bueno, que, pero nosotros estamos encantados de en entretenerte. Bueno, sí, si de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 Por ahí, lo que pasa es que entonces no había ni Internet ni había onda cero. <risa> que, <risa> pero que, lo, sepamos. lo bueno, igual. que sepamos. ¿eh? Bueno, onda cero lleva... lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Pero no eh. tanto como parece. Pero, para no esta, como para eso, pero sí, sin verdad, embargo sí. ya apuntaba maneras, porque acordémonos que lo que dice la Biblia, en el principio fue el verbo, es decir, la palabra, ah. es decir, la radio. <risa>